148 españoles tienen más de mil millones de las antiguas pesetas, una cifra escalofriante, pero mil millones no son nada. Los auténticos millonarios, las grandes fortunas son las que corresponden a personas que. 600 millones de euros, es decir, 100.000 millones de las antiguas pesetas, son 87 en nuestro país. Y sobre ello, sobre sus secretos, os hablamos esta noche. Y lo hacemos con el autor de un libro que acaba de ver la luz hace muy poquitos días Libros riquísimos, editado por la esfera de los libros Su autor Jesús Salgado, aquí con nosotros Jesús, muy buenas noches Muy buenas noches Hay que decir que Jesús Salgado es autor además de otras obras Muy importantes en el año 2004 También hablando sobre uno de los grandes ricos de este país Sobre Amancio Ortega de cero a Zara Se titulaba aquel libro que fue un enorme éxito Ahora regresas Jesús con Riquísimos, con un eh, libro que comienza con esa cita que he expuesto al comienzo de, del programa, esa cita de Woody Allen, de que el dinero quizá no da la felicidad... Eh que es muy difícil de medir y calibrar, que es la felicidad, pero que genera un estado extraordinariamente parecido. De todas formas, al analizar la vida, obra y milagros de todos estos millonarios, de estos grandes millonarios, más que millonarios, que son los protagonistas de, de tu libro, ¿crees que son más felices que el resto de los mortales o no? No, en todos los casos no. En todos los casos hay situaciones, sobre todo familiares, por enfermedades o algo, o alguna desgracia por accidentes, en los que la felicidad no las acompaña en la riqueza. De todas formas, cuando citábamos a, a Woody Allen, quizá esa riqueza lo que sí que da es una apariencia de felicidad muy importante. ¿no? Hombre, da mucha calma, ¿eh? Uh -huh. Da mucha calma. No sobre... pensar a final de mes... Bueno, a final de mes no, ni a final de año, ni a final del decenio, <risa> en estos casos, ¿no? No, me da una tranquilidad enorme y, sobre todo, eh, no diría de espíritu, pero mm, para hacer frente... Eh, Hombre, la vida es mucho más llevadera teniendo una buena cuenta corriente. Y ya no hablamos de cuenta corriente porque al final lo de menos es la cuenta corriente, sino es todo lo que va junto con esa fortuna. Hablemos de personal de servicio, conductores, eh, pilotos incluso de aviones, aviones, en fin, todo lo que se acompaña es eh, muy importante y eso es el que marca un poquito el nivel de cada riquísimo. Es decir, uh -huh. porque no vale tener 600 millones de euros, hay que aparentarlos. Claro. Y la forma de aparentarlos cuesta más. Uh -huh. Entonces es más dinero, más poder. Y la verdad es que, bueno, da una gran tranquilidad la, estas fortunas, aunque también llevan consigo la... ...la carga de que hay que preocuparse cada día de tener más... ...porque si no, es como desaparcas del escalafón vas a Lo que tengo que agradecerte es en nombre de todos los que nos escuchan... ...porque no sé si habrá alguno de estos eh, 87 o no... ...pero lo que siento sí que agradecerte es la, la dedicatoria... ...porque lo dedicas en, en realidad, ese libro... ...a todas las personas que tienen suficientes razones... ...que no tienen suficientes razones eh, para aparecer aquí... ...es decir, a prácticamente toda la humanidad. Pues sí, porque 888 personas en España... A nivel mundial podemos llegar hasta mil uh -huh. ¿eh? que reúnen estas condiciones. Frente a los 5.000 millones de habitantes, pues es mucha diferencia, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta de que la fortuna de los 88 españoles viene a ser el 20% del PIB, que se dice pronto. O sea, 87 tienen una quinta parte. Eh, sí, eh, uh -huh. si lo repartiéramos, es decir, una paga extraordinaria de estas que se llevan ahora en campaña, tocaríamos a 4.000 euros per cápita, es decir, una familia de cuatro miembros le vendría una paga de 16.000 euros. Es uh -huh. decir, eh, no está nada mal, ¿no? Hombre, la verdad, mmm, yo tampoco tengo nada en contra de las grandes fortunas, sobre todo las que las han heredado o las que se lo han trabajado. Hay una parte que ya tampoco me gusta tanto. ¿eh? Vamos a hablar además de esos eh, diferentes tipos de fortunas. Vamos a contar muchas eh, anécdotas, curiosidades, datos que posiblemente, aunque sobre algunos de los eh, personajes eh, muchos oyentes han oído hablar, sobre otros son extraordinariamente discretos, eh, pese a lo poco discreta que es eh, su cuenta corriente. De todas formas... Mmm, Antes decía que no existen fórmulas mágicas, evidentemente, pero parece que una fórmula, que aunque esté implícita no es la necesaria, porque esa prácticamente la tenemos casi todos, que es que nadie se hace rico trabajando. No, eso es verdad, es decir, trabajando no. Yo digo en el libro de que estos amasaron la fortuna cuando dejaron el mono y se pusieron la corbata, en sentido figurado. Trabajando, eh, uno cuando pierde el tiempo trabajando, no le da tiempo a hacer fortuna. Está pensando en otra cosa. Y después los humanos tenemos el. El vicio o la costumbre de aparentar, y ese es el error de los que somos comunes, los ricos no suelen aparentar, es decir, se dedican a gestionar dinero, dinero, dinero, y los que les sobra es lo que se gastan en lo que nosotros no tenemos y gastamos para tener unos bienes. Esa es la diferencia. Que son tacaños, eh, de tal, cierto modo. Sí, eh, ellos van con su colchón, metiendo colchón, colchón, dice bueno, me han sobrado diez me los gasto. Y así sucesivamente, pero claro, como le sobra tanto, se lo pueden permitir. En este libro, que como decimos, acaba de ver la luz en la esfera de los libros, este libro riquísimo se divide en tres tipos de riquísimos. ¿Cuáles son esas tres categorías de grandes millonarios? Bueno, pues eh, ricos, aquí en España y en el mundo igual, en todos los países por el mundo adelante, eh, hay tres categorías. Una, la tradicional, que es por herencia, o sea, por genes. Después están los que se lo han trabajado de verdad, que por intuición, ambición o espíritu de trabajo que también lo hay y después están los últimos que son los más populares que son aquellos que han hecho la fortuna pues a base de pelotazo, pelotazo en todos los sentidos, eh, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de resultados económicos y están a partes iguales más o menos estos tres en el ranking de los Riquísimos. ...dabas eh, y das ofreces un dato en el libro... ...que me ha llamado poderosísimamente la atención... ...ahora que se habla de crisis... ...pero ciertamente cuando se analiza... ...pero hablo en el periodo del último año... ...y ya no sobre los riquísimos... ...sino sobre los ricos... ...sobre los que tienen esos mil millones eh, de pesetas... ...de las antiguas que son seis millones de euros que son 148.000 en la actualidad, pero que son varios miles más, varias decenas de miles más que justo un año atrás, con lo cual España es un país que sigue haciendo muchos ricos y que es un país que se está caracterizando por fortunas de estas características. Hombre, España es un país ahora mismo que está conociendo un desarrollo espectacular, con lo cual, bueno, a, a, a base de ese desarrollo que ahora se está ralentizando, es lógico que las fortunas vayan creciendo y que lo, el club de los de seis, seis millones de euros se vaya incrementando. ¿no? Eh, pero lo cierto también es que por arriba la riqueza se está concentrando cada vez en menos manos. Es decir, eh, yo creo de que a finales de este año no, pero al siguiente, posiblemente de los 88%, A más de uno haya caído del ranking, y me refiero sobre todo a la parte del pelotazo, estoy pensando ahora pues en las inmobiliarias, es decir, los responsables de inmobiliarias, como puede ser el ex responsable de Astroc, Enrique Bañuelos u otros parecidos, que cuando empecé a escribir arrancaban con seis mil millones y ahora pues están, hombre no está mal, pero están en los 2.000. Sí, bueno, hambre no va a pasar, está no, claro, no. pero que además es uno de los más jóvenes, casualmente uno de los más jóvenes, sí. creo, de, de esta lista, no sé si eran 42 años, o sí, que sí. tenía, una cosa así, posiblemente muy poca mm. gente a los 42 años haya hecho tanto dinero como este hombre y muy poca gente a los 42 años haya sido capaz de perder en 365 días 4.000 millones de pesetas, que se dice pronto. Sí, pero vamos, no es el único también, es decir, efectivamente este es el más joven quizás, pero también tenemos en otro lado gente de su edad, que está consolidada su fortuna, como puede ser Istraín, que lleva a Arcelor, o el, el más joven de los Mars, que lleva todo el imperio de los Mars, que no es pequeño. Y yo creo, ya, ya digo, que, es, que se está concentrando porque aquí el dinero no, no se pierde, es decir, cambia de manos. Entonces, lo que deje de tener baño, lo tendrá otro. Uh -huh. Y posiblemente este escalafón a finales de año se ve reducido cuando pensamos en los ricos de inmediato nos imaginamos esas extraordinarias mansiones esos espectaculares yates pero ahora se está poniendo de moda ...los aviones, es decir, ahora para ser rico, para ser millonario... ...para formar parte de este selecto club de 87 personas hay que tener avión... ...pero ¿esto a qué se debe? ¿Quieren mirar al mundo desde las alturas? ¿Ha quedado pequeña la tierra para ellos? Yo creo que sí, es decir, el, el último caso así espectacular es el de Francisco Hernando el Pocero... ...que se ha comprado hasta la fecha el avión más caro que se ha fabricado... Eh, ...está creo que valorado en unos 68 millones de euros... Y yo creo que es para es decir, por intimidad también, es decir, esto se ponen en vuelo y aquí no me ve nadie y demás, ¿no? Porque en el mundo de los yates eh, el mismo pocero le ha vendido a Villarmir el suyo, que era el yate más espectacular del Mediterráneo, el Clarema, y se lo ha vendido o se lo ha colocado ahora a final de año y, bueno, se están apartando de, de la tierra, yo creo, y si, y si por ellos fuera... Se irían a Marte, yo creo que de vacaciones Y esa imagen que tenemos de las grandes mansiones porque sí que me, me ha sorprendido y algunas cosas había leído, pero en algunos de los personajes eh, sí es cierto, hablamos de grandes mansiones, pero en el caso de los algunos ricos madrileños de, de, de, del, del centro de, de España, de, de la capital no todos viven en la moraleja, no todos viven en gobelas, no todos viven en estas grandes urbanizaciones de grandísimas mansiones sino que algunos viven en pisos, hombre no de los de 90 metros cuadrados, pero sí que son pisos al fin y al cabo. Hombre, el pisito de El eh, perdón de Esther Coplovis uh -huh. en el paso de La Habana de 800 metros cuadrados claro. eh, no está mal, ¿eh? no es mal la vivienda. Hombre, eh, son grandes mansiones, pero algunos tienen muy mal gusto. ¿eh? Sí, eh, me refiero Es a... una característica del millonario el mal gusto. <risa> Vamos, me refiero, por ejemplo, a la presidenta de Ocaso o incluso a Alicia en su casa en, en La Moraleja. Hombre, los colores de la fachada no es, no es de lo más adecuado, por ejemplo. ¿no? Y la otra, la decoración interior. ...pues parece que nos pasamos al siglo XV, ¿no? ...muy rococó, mucho color rojo, oro y demás... ¿no? ...pero sí, hay mansiones... ...y después en esas mansiones... ...con ser mansión ya... ...lo importante es lo que se alberga adentro... ...evidentemente la mansión mejor... ...es la de la Duquesa de Alba, el Palacio de Liria... Uh -huh. eh, ...por contenido... Y por historia. Y ubicación. El y ubicación Madrid, también. ¿no? Ubicación, es decir, que también es una casita ahí en la costa sí, de España. Sí, esto pero ya no es un piso. Sí. <risa> Lo otro es un piso entre comillas. Sí, decía, sí. pero que, que sorprende, que igual sí. pensábamos en las Coplovins no, no. y pensábamos en una de esas grandes mansiones y no, no un piso, no, no. un piso gigantesco, pero no deja ser un, un piso. ¿no? no, no, efectivamente, es un piso al fin y al cabo. Eh, antes vivían las dos hermanas juntas. A redes, uh -huh. eh, la separación, pues una se fue para, para la moraleja. Y después mansiones, eh, por la sede de todos los gustos y calibres, pero... Mmm, No es una una de las virtudes de nuestros ricos porque el mismo Amancio Ortega, que es el que tiene más, hombre, vive en un pazo en Galicia, uh -huh. pero un pazo que lo tiene dedicado a la agricultura, es decir, él se dedica a cultivar, tiene, allí gana, eh, tiene ganado y demás, hasta gallinero tiene allí para, para sus productos y cuando deja de trabajar se va él allí a... ...a trabajar más en la finca, ¿no? O sea, es decir, que hay para todo. Hablabas del, del mal gusto de bueno. algunos de estos eh, ricos... ...has mencionado algún caso concreto... Sí. ...sin embargo, en tu libro cuando se cuando examinas la vida... Eh, ...milagros y obras... Sí. ...en este caso me refiero a obras ya no en el sentido metafórico... ...sino en el sentido real de la palabra... Todos, o gran parte de ellos, cuando hablas de sus aficiones, se descubre que muchos tienen la, la afición de coleccionar obras de arte y no obras cualquiera. No, no, no la colección de obras de arte también, la, en este sentido, la duquesa de Alba la que más tiene, porque tiene una maja de Goya en su palacio. Pero después, eh, Avelló Las Copluís, son grandes coleccionistas de arte. Eh, y, bueno, es una forma de, de, de inversión. Aquí también eso da el nivel entre entre los riquísimos, es decir, hombre, eh, tener dinero ya lo tienen, entonces, bueno, a ver qué colección tengo yo mejor, qué cuadro tengo mejor, y, y bueno, eh, es una de las, de las facetas que tienen también nuestros riquísimos, ¿no? Otra de las facetas, que igual me vas a preguntar por ella, es que muchos, la, prácticamente de la totalidad, han creado fundaciones, uh -huh. ¿eh? y después también hay algunos que se les ha visto su rostro humano, hablo del pocero, por ejemplo, cuando la enfermedad Eh, a ver si se me viene ahora el nombre a la cabeza, la conozco por la mujer de Ortega Cano que falleció. Sí, Rocio Jurado. Rocio sí. Jurado. Él puso su avión, el uh -huh. que tenía anteriormente a disposición de ella para llevarla a, a Estados Unidos. Es decir, que también hay esa faceta humana, ¿no? Y, bueno, ese es la el escenario de nuestros ricos, ¿no? Cuando se habla de esos eh, diferentes tipos de ricos, uno de ellos son los que... Eh, Gracias a los genes, es decir, a sí. una familia rica, casi una monarquía financiera que, que sí. existe en cierto modo. ¿Existe la posibilidad, y te has encontrado con casos en donde alguien nazca en la más absoluta de la miseria y llega a la más absoluta de la riqueza, o eso es eh, si se da únicamente una excepción? Hombre, miseria, miseria, mmm, no, pero sí hay casos muy próximos a ella. Es decir, por ejemplo, el pocero mmm, empezó limpiando pozos en Vallecas, Él presume que a los 18 ya tenía un Mercedes verde. Yo no lo tenía, pero él sí. Y después... Eh, claro, eso ya indica algo, ya que, algo. Que alguien cercano a él tenía algo, sí, ¿no? Algo algo ya fue para arriba, ¿no? Hombre, mismo de Ortega mmm, nació en una familia ferroviaria, en León. Él se cría en Coruña, en un ambiente, pues, de aprendiz en un comercio, ¿no? Uh -huh. Es decir, que estaba desde abajo. Eh, no iban sobrados de dinero en su momento, ¿no? Eh, hay algunos casos más. Por ejemplo... Eh, te podría citar, el mismo Florentino Pérez arrancó, pues, eh, de muy bajo, es decir, el padre tenía una tienda en chamberí, eh, después las, pues, las formas de llegar han sido distintas, es decir, mientras el pocer Florentino van por la parte de pelotazo es a Macio Ortega esa base de trabajo, es decir, él es a base de insistir eh, junto con la mujer y montar un imperio que, bueno, que después tiene ayudas, pero hay que poner la primera piedra para que el edificio siga creciendo, ¿no? Hablando de estos imperios familiares, uno de los que enseguida viene a la cabeza es el de Corte Inglés, Isidoro Álvarez, el Ramón Arez es el, el fundador, toda esta familia se ha hablado en ocasiones, aunque las informaciones son siempre muy, muy limitadas, como que no se ha profundizado, pero casi todo el mundo lo sabe, ¿no? que han pasado cosas en, en la familia. ¿Qué tal se llevan las familias de grandes herederos? Pues en las familias hay de todo. Efectivamente, una de las más conflictivas en este momento quizás sea el corte inglés, por aquello de que ya los sobrinos en tercera generación pues eh, quieren su parte, quieren ejecutar su parte, ¿no? la, su parte ya la tienen, y para eso hay que salir a bolsa y valorar. Y después hay otro tipo de familias que tienen esta fortuna a través de un pacto de familia en la que es uno el que lidera. Me refiero, por ejemplo, al ex-presidente de Cortefiel, y algunos más por allá. Hay varios que tienen esta fórmula, ¿no? Lo que es difícil es eh, mantener estos, estos grupos eh, durante el tiempo. O sea, hay, salvo cuatro o cinco, como pueden ser los Masabeu o el mismo Abel Matutes o los Mars, los demás difícilmente aguantan dos generales. Porque yo digo en el libro de que el abuelo empieza a hacer el carro, el padre lo acaba y los hijos acaban con el carro. Uh -huh. Entonces... Eh, es muy difícil que sobreviva a tres generaciones. ¿Y las familias de ricos lo saben? ¿Son conscientes de esa circunstancia y ponen las medidas para bueno, sí, para sí, que sí. los herederos no pues pues eso no rompan el, el carro? Hombre, sí lo saben porque lo primero que les impiden es trabajar en su propia empresa y la mandan a emprender a la competencia. Hay casos muy curiosos de, sí. de importantísimos, familias importantísimas, y citas algún caso, que trabajan en la competencia que también es importantísima, ¿no? Sí, sí, sí, eso es, es así. Es decir, hay algunos pactos de, de familia en el que aparte de tener la formación suficiente tienes que haber pasado 4 o 5 años en la competencia Eh, yo lo, lo vería difícil que uno de cortefiel Trabajase cinco años en Inietesa y se volviese a cortefiel pero, uh -huh. pero se puede dar el caso eh, Se puede dar el caso y se está dando en, en España es un eh, país Entre los casos que citas hay algunos Que, bueno, pues que me parecen eh, realmente curiosos Por ejemplo el de Enrique Bernat España es un país de, de inventores eh, Tenemos al inventor de la radio Aunque luego la historia Y ciertas cosas lo atribuyan a, a Marconi Pero ahí está el caso del, del español Responsable de, de, ese, de ese invento, El de su marino, la la, la jeringuilla, ninguno de ellos o casi ninguno de ellos hicieron uno de estos eh, grandes eh, millonarios y eso que fueron inventos y desarrollos que aportaron mucho sí. a la humanidad a su desarrollo, a su a su evolución, pero luego tenemos el caso de alguien que sí que se convierte en un millonario extraordinario por inventar el chupachús y eso fue en nuestro país. Pues sí, eh, Enrique Bernat, eh, padre eh, inventó el chupachús y... Ha dejado un imperio ahora ya, como se, a finales de, del año pasado, ha cambiado de manos ahora desde una empresa italiana, pero él, aparte de ser pineros con el chupachus, después contaré cómo creo yo que se inventó el y eh, fue uno de los pineros en la publicidad, y decir, a nadie se le había ocurrido utilizar a Dalí uh -huh. para diseñar el chupachus. Y él sí, pagó una millonada también, es verdad. Lógico, porque sí. él no es de los nuevos ricos, sino es de los que ya tenía... Sí, sí, entonces, no, no, él ya pero viene, derivó eh. su dinero en, por lo menos, aportó sí, claro, algo, ¿no? Sí. Sí. Benton. Eh, entonces, las versiones que había inicialmente de Chupachus, que, por cierto, se cumple ahora 50 años, uh -huh. sí, sí, de su creación. Eh, la teoría es que, bueno, que para que los niños no se la en la boca, ¿no? A mí me explicaron una que igual es más profana, pero que fue muy sencillo. En un bar llegó un niño, dejó el caramelo en la mesa, se pegó a un palillo Y de ahí viene la, la salida de Chupachos. ¿no? Uh -huh. Y entonces hay algunos que han se supone que él vio eso sí, y, y, y de desarrollo uh -huh. Y después tenemos también personajes muy curiosos como es eh, solda urella Aurelia Comadran, que bueno, que igual a nadie le suena, pero el que no haya tomado, y perdón por la marca... No, no pasa pues que... nada, es un <risa> programa como este, hablando de esto, salen <risa> eh, pero eh, parece que a ninguno le vamos a hacer más rico uh -huh, por la publicidad. Eh. Entonces eh, ella es la que distribuye Coca-Cola para toda uh -huh. España y parte de África y nadie, la, nadie ha visto una foto de ella, uh -huh. sol de orella. Y después hay otros, pues también muy importantes, ¿no? por, por ahí por el mundo adelante que han, han generado, han generado esta, esta actividad, ¿no? o sea que han aportado algo, el Lignites ha aportado algo por supuesto, y hay otros muchos más. Vamos, el, el responsable de este grupo, eh, José Lara, pues eh, yo es que le vamos, me causa admiración porque saliendo de Sevilla uh -huh. y instalándose en Barcelona, llegar donde está es que ya estamos hablando de familia, ya es uh -huh. por heredicionado sí. ¿no? en la actual. Y bueno, pues cada uno ha aportado sus cosas, los del extinto sobre todo después los genes y los pelotazos vamos a ver lo que queda pero sí. de los distintos el que más el que menos ha puesto su granito de arena ¿eh? y lo que hay es también en algunos casos una discreción tan extraordinaria que es hasta difícil encontrar una foto y encontrar datos básicos sobre la biografía de estos millonarios es decir, de los 87 hay un puñado de ellos de los que se sabe el nombre, el apellido, la empresa sí. o las empresas en las que están porque son muy importantes pero que el hermetismo es gigantesco eh, total, ¿eh? es decir, hay tres o, tres o cuatro no recuerdo Eh, que no hemos localizado foto por ejemplo Cementos Molins que es una de las cementeras mayores del mundo no hay foto de Casemiro uh -huh. eh, eh de Orilla tampoco hay foto y entonces en su intimidad la llevan muy a rajatabla otro sin embargo es todo lo contrario y normalmente suelen llevar la intimidad más, uh, más discreta los que se han currado la, el trabajo ¿no? Es decir, bueno, los del pelotazo más o menos salen porque parece que forma parte los de los genes no tienen más remedio porque están ahí Pero los que han salido de la nada y se lo han currado, llamanse Ortega mismo. Uh -huh. Yo fui de los primeros en publicar su foto allá por el año 95-96, cuando nadie le conocía. A raíz de eso fue mi encuentro con él, porque quería conocermela a mí. Uh -huh. Era una relación curiosa. Y la verdad es que, ya digo, hemos trabajado mucho para conseguir las fotos de estos y no hay forma. ¿no? Después tiene personajes también muy curiosos, como María, María, Moles, perdón, María Rick Moles, que es uno de los personajes que me ha sorprendido, ¿no? Eh, una, una señora que, bueno, entre otras cosas tiene la marca de Purito Rey, por ejemplo, uh -huh. es muy accionista de la Caixa, tiene el diario de Andorra, ha sido, eh, que poca gente lo sabe, la que ha hecho la Constitución de Andorra, la única mujer que participó en la redacción de la Constitución de Andorra, que como sabemos es un, un principado medio eclesiástico, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, tengo encuentras personajes curiosos, ¿no? El mismo de que lleva Vega Sicilia, ¿no? Álvaro Díez, De toda, mencionabas este, este caso de esta mujer que había participado en la Constitución de rap. Lo que sí que se percibe también es esto del 50-50 todavía no, no se da la paridad entre sexos en las grandes fortunas. Queda, queda mucho, queda mucho. Pero bueno, aquí igual me cojo las manos, pero la mayoría tienen bienes gananciales, ¿eh? Uh -huh. Con lo cual... Eh, puede ser que, que también bueno de hecho salen es decir yo pongo un un árbol genealógico donde sale con quien está casado y los hijos que tiene ¿no? pero bueno entre las, entre las diez primeras hay tres, tres o están las dos ahoplubis más la la duquesa de alba y ya y muy cerca cerca también La ex de Ortega, Rosalía Que a mí la ex de Amancio Ortega sí. es uno eh, de de, una de, las, eh, de los eh, casos que citas que me han llamado muchísimo la atención, porque es en de los, eh, de las pocas que se ha posicionado de una forma muy clara, que digamos que ha mantenido esas raíces también en lo ideológico y que de lo que se conoce de ella ha habido un posicionamiento no partidista, en sentido pero sí político o, o social, muy muy claro, ¿no? Eh, Rosa, un... Rosalía... Mmm... O sea, hay que reconocerle, políticamente no, no está muy posicionada, efectivamente. Pero sí, a nivel de... partido, a sí. refería, ¿no? Desde el punto de vista social, sí. Es decir, ella tiene una fundación paideya que bueno, es a raíz de que su hijo nace con una deficiencia, bueno, pues ella se mete en ese proyecto. Pero después también hay que reconocerle sus inversiones, están metidas, por ejemplo, en Celtia para la investigación del cáncer, en cine. O sea, hay una parte de sus inversiones que se dirigen a, este, a esta parte social, eso sí es verdad. Eh, hay algunos más, pero vamos, Rosalía Mera quizás sea el ejemplo de la que está aportando más a, este, a esta causa social. Y después toma, toma partido cuando tiene que tomarlo, es decir, cuando la catástrofe del Partido fue la que puso en María Pita la bandera de Nunca más. Incluso se ha asociado al... a movimientos antiglobalización también. También, ¿no? también, también. también uh -huh. también, Efectivamente, bueno, y ella es una un poco, eh, antes de dejar índices, eh, es un poco, es decir, la la responsabilidad de social corporativa de Inditex es una de las más eh, mejores en empresa ahora mismo a nivel mundial y yo creo que parte también de ella es ...parte y parte en ello, ¿no? También entre los casos que citas... ...mucha afición por el fútbol... ...pero hay varios equipos que me han llamado la atención... ...que están muy presentes en, en muchos ricos... ...y que uno nos explica cómo puede tener crisis... ...el Deportivo de La Coruña... ...en cuanto a su dinero... ...y se habla de que si no tienen dinero... ...con la cantidad de hombres con cuentas enormes de ceros... Sí. ...que son aficionados a ese equipo... ...y que están en esta lista. Bueno, el Deportivo... ...efectivamente... pasó una crisis... Pero yo creo que es por culpa del que preside. Eh, si no fuera por el que preside, eh, Inditex yo creo que le estaría apoyando. Y, de hecho, Inditex, eh, cuando el Deportivo estaba en la cumbre, eh, nadie, nadie se lo oculta, está publicado en el libro anterior, de que fue quien trajo a Rivaldo de Brasil. Ese y, es un dato curiosísimo. Sí. Es decir, al Rivaldo no lo fichó el Deportivo. No, no, no, lo fichó directamente Inditex, lo trajo para Coruña, con la idea de que el Deportivo llevase, pues en vez de Fadesa, uh -huh. llevase Inditex por el mundo adelante, ¿no? La cosa se torció y de repente pues Lendoiro se encontró de que Rivaldo estaba jugando en el Barcelona, que había... claro, No dijo nada porque no podía decir nada. Pero efectivamente el apoyo de Inditex eh, ahora yo creo que no es posible en su momento si sí pudo hacerlo, pero yo creo que ahí han tomado la dirección, lo que hizo el corte inglés es decir, no se posiciona con nadie porque tampoco quiere que su, vamos compre, juntar la marca con nadie. Entonces, ahora mismo Inditex yo creo que es de las empresas de su volumen que no patrocinan y que no patrocina Eh, sí, sí, pues, sí. o con anuncios no hace nada ¿no? sin embargo por detrás sí tiene una fundación social importante a través de varias de varias organizaciones que actúan sobre todo en en hispanoamérica y en india es cierto que el, cuando aparecen las las grandes empresas vinculadas a estas grandes fortunas a todos las conocemos por la información y en muchos casos por los anuncios que anuncian sus sus productos yo no sé si hay alguna excepción pero sí creo que las la has citado porque en lo que ha caído muy poca gente y forma parte de esos perfiles también psicosociológicos que haces de cada uno de los ricos, ¿nadie ha visto anuncios de Zara? No, ellos únicamente una vez en rebajas sacan uh -huh. alguno, pero ellos dicen que su anuncio es el escaparate y uh -huh. los precios esos son los mejores anuncios y el boca a boca, y entonces no hay no hay, o sea, es una cosa muy rara en marketing, que en una cosa que es de moda no haya información, porque uh -huh. hasta el corte inglés tiene unas buenas campañas o cualquier otra, ¿no? Uh -huh. O Mango incluso, que es otra de las fortunas, los hermanos Andic que llegaron de Turquía también a Barcelona Y tampoco o se anuncia más, pero es que Zara es una cosa... Bueno, se dice que los hermanos antiguos, lo cuentas, empezaron el negocio, ellos empezaron a ser negociantes en un viaje. Yo no sé si en todos estos casos hay leyenda, que empezaron un viaje, que trajeron una baratija y hicieron sí. negocio con la baratija. No, en este caso no hay leyenda, porque aparte de eso, ellos est establecieron unas tiendas allí para vender pues casi pues ropa de, de como se podía, de barata, ¿no? Y empezaron ahí, después eh, ya dieron el siguiente salto. Es un poco también lo que le pasó a... A esto, a, a Inditex. Ellos empiezan en una tienda de dependientes, después montan un pequeño taller allí en un garaje y bueno van saliendo para adelante. ¿no? Pues esto es, es curioso que en la moda estos dos es el caso así. No, no es el caso de Corte Fiel, que ya viene muy de atrás, que tiene una historia muy paralela al Corte Inglés pero el, a mango sí, sí, sí sale la historia así. Cuando hablamos de, de millonarios, hay uno que quizá no debería estar en esta lista, sino un otro todavía superior, ¿no? Lo has citado en, en algunas ocasiones, además tú lo has conocido personalmente, ¿no? El caso de, de Amarzo Amar, Ortega, de Ortega. Sí, ¿Cómo sí. es él? Bueno, pues él... Mmm, vamos eh, Cuando la fortuna te llega por pelotazo o por intuición, no tienes el caché... Uh -huh. Del rico que es por herencia, es decir, los genes también influyen en esto, es decir, una, un rico por herencia, pues, parece que lo lleva ya un poquito en la sangre, la forma de actuar y demás. Amancio es un hombre muy sencillo, ¿no viste, que yo sepa, ropa dientes? <risa> también es curioso. Eh, eh, lo dije en el libro, alguien se sí, tal, sí. y efectivamente después se comprobó que eran unos chinos que no tienen nada que ver con ellos. Además, eh, va siempre sin corbata, manga corta, camisa por debajo. Que y seguramente rojo. no se deja una fortuna en la ropa tampoco, ¿verdad? No. No porque la vestimenta que lleva es bastante... Vamos, yo la primera vez que le vi, y creí que no era él. Uh -huh. O sea, yo digo la verdad. fue en el club financiero de Coruña. Y, bueno, eh, me dice el camarero, dice, ese es don Amancio. Yo por la foto más o menos lo identificaba, pero... Claro, no te lo esperas ahí que vaya con una camisa azul de estas de manga corta, viéndose la camiseta por debajo, ¿no? Y, bueno, yo creo que es una, una persona sencilla, eh, muy celosa de su intimidad él solo entiende de, de moda, de paseos por los talleres donde se diseña, y de ahí no, no sale. Es decir, le mandan de vacaciones, le mandaron, le mandaron, y digo le mandaron, uh -huh. por primera vez subido de vacaciones a Marbella le compraron un chalet y tal, un chalet pues os podéis imaginar cómo. Y en principio iba a estar 15 días. A los dos días se volvió para Coruña y dijo ¿de quién fue la idea de mandarme allí? <risa> Y no está en la empresa. Qué curioso. Jesús Salgado, nos quedamos eh, sin tiempo, pero ha sido un eh, placer ofrecer estas pinceladas sobre alguno de nuestros eh, grandes eh, millonarios con sus anécdotas, sus virtudes, sus defectos, con todo lo importante para saber de los eh, riquísimos, que es el título del libro que acabas eh, de publicar en la editorial La Esfera. Jesús Salgado, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta noche. Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes que no sueñen con grandes números. <risa>